ser nada mejor le robo el tiempo los segundos mi alma no lleva reloj no son un sueño que no llega me quedo en medio de la carretera a esperar que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 cosas que hace o qué no pero hoy voy a poner punto y a aparecer a la sombrita a ver pasar la tarde voy a dejar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 Y Carlos Chagüen, que es un cantautor súper consagrado, vamos, que... <ríe>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 A las redes sociales, Laura, Aranda... Increíble, es que de verdad, sí. Y luego te olvidas de la persona más joven en cantar. Ah, sí. <risa> Kirán, que se animó. Sí, ¿Cómo Kiran. lo animasteis? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Pues mira, este día él, él se sabe todas las canciones porque habla muy bien, tiene tres añitos casi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 en un triste banco Y no paro de pensar De pensar En el monstruo que la asora Y le torna a su existencia En una gris soledad Y se lía Uno de sus cigarrillos Y se alía Con el canto de los sirillos Por no escuchar al fantasma de Del castillo de su ser Y es que en su Realidad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 No contestaba, estaba en la siesta Ya que nos debe una explicación Haremos ruido pa' ver si despierta Ya que nos debe a todos un perdón Vamos a hacer ruido pa' ver si despierta para ver si despierta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 A ver si despierta, vamos a hacer ruido para ver si despierta, vamos a hacer ruido.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 que también le toca la guitarra flamenca, que no me deja nadie. Viene Carlos Colina al jamón, de coros están Selva, Juli Pascualena y Mariterea Costa.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 za si no pogas pie